Podría haber salvado Jack, ¿no? Otro final posible ah. Que había lugar en la tabla Para que él pudiera flotar Porque <risa> ¿por Kate no le había dejado el lugar Lo rescataba un delfín Simpático y amigable ¿Eh? No, no, no, estuvo muy bueno, bueno también Yo seguramente otro... lo vi el año pasado en Netflix Cuando se cumplieron los 28 años Que salió en Netflix y ahí la vi ¿Viste? Bueno, bien, ¿y qué te parecía? Y ya con cincuenta y pico de años No me pareció tan oh, Pero la, dije, bueno, tengo que verla Porque yo soy cinéfila en la cuarta no película no más verla. Eh, taquillera Que ha recaudado más plata en la historia Eh, bueno, por supuesto que eh, llevó un montón de investigación, como hace James Cameron cada vez que se mete en un proyecto, ¿no? Que investiga durante mucho tiempo, sí, pobre, ahí congelado. Yo creo que ni el agua hacía ese ruido porque es <ríe> tanto hielo que había. Pero bueno, entonces, en 1912 sarpó el Titanic, el 10 de abril y el 15 de abril se estrelló. Se estrelló. En 1957, ¿qué sucedió, señor Alejandro? sucedió? En 1957 Uy. se celebra el Día del Sodero en Argentina, en conmemoración de la Fundación de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Fataga se llama. Eh, se reconoce el trabajo y la tradición De los repartidores de soda Que en un momento Era como lo habitual El sodero de mi vida, de mi vida. Y de ahí deriva ese Esa novela Esa eh, novela, el sodero de mi vida Fue ide idea de Ari de Adrián Suar Sí, por supuesto, no me cabía eh, ninguna duda Sólo pues, se la acapara la idea ¿no? sí, ¿Viste sí, sí. Cómo, cómo es esta Con, gente? Daddy Brieva, Daddy y, Brieva y, y ella era Andrea ella, del Boca, Andrea del Boca la pareja estelar de esa. Bueno, manda un, época, un saludo bien. enorme a todos los oderos de, de la villa de Merlo que aún hoy reparten ni vende en ¿no? Y él no Acuavista era precisamente a y sabala, no, exactamente, soda. Sí, sí, sí, yo quiero sí. decir que yo uso las los sifones Drago y no no tengo sodero. Bueno, eso no es suficiente, autosuficiente, Sos, tu sodera. sodera. de mi vida. Perfecto, <ríe> Todavía tengo tengo dos sifones Drago uno en las chacras arriba... Que tener una un, un, un sifón de soda en el medio de la montaña es lo más. Es lo más. Sí, no, sí. Tenés heladera, no tenés heladera, no tenés nada. Te tomás una soda y sos feliz. Por supuesto. sí, sí, Bien. sí En 1960, siguiendo con qué pasó un 10 de abril, nació en Bursaco la reconocida escritora, guionista y dramaturga Claudia Piñeiro. Publicó novelas exitosas, varias adaptadas al cine y televisión. Y en mil, eh, y en el 2021 creó y escribió el thriller político El Reino, para a Netflix. Escribió obras de teatro como Un Mismo Árbol Verde, que ganó el premio ACE en 2007. Ha sido galardonada en el premio Clarín de Novela 2005, el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010 y el premio Pepe Carvalho 2019, entre otros. Es una de las escritoras argentinas más traducidas y leídas internacionalmente. Wow. Bueno, y El Reino espectacular, esa serie donde la eh, eh, el protagonista es Diego Peretti Y ella es Mercedes Morán. Ah, mira. Nuestra coterránea. Coterránea, Mercedes Morán. No, no. Es de Concarán. De Concarán. De Concaran. Concaran. Sí, Claro. Espectacular. Si no la, la viste, peta. te lo recomendamos, la bueno, buena veiga. No bien. se la pierda. Realmente te da escalofríos lo que sucede ahí y lo que se aproxima. Vos sabés que no la vi. Ya bueno, la voy a ver. Bueno, mírenla, por ver. favor. ¿Qué otra cosa pasó un 10 de abril? Y en 1965 nació Gladys, la bomba ah. tucumana. Ay. Pionera de la música tropical. Se hizo reconocida principalmente por su tema La Pollera Amarilla. Sí. Lanzado a comienzos de los años 90 y se convirtió en un himno de la música tropical. Por supuesto. La bomba yo tecumana. Sí, bailo de noche y día. ¿Quién no La Pollera Amarilla? ¡Por favor! Ah. Todo el mundo, creo, Todo ¿no? El mundo, Vos Laura, no? bailaste la pollera amarilla no, o quizás. bailaste sí que... la pollera verde? No, no, no, es que yo tal... bailé la pollera amarilla, pero yo me me, me me no es que yo, la gente hace que yo me me afina Laura Ah, bueno, la está cantando cuando le digo te ¿sabes? llamas Laura, me canta esa canción. Ah, Ay, qué qué bueno, no sé bueno. ni de quién es, no, pero no, bueno, no falta. Por ahí en bueno. la bomba tucumana también. No. ¿Qué otra cosa pasó? En 1968 nació el actor rosarino Luis Machín, conocido por su trabajo en cine, teatro y televisión. Ganó premios Martín Fierro como mejor actor de reparto en las redes, en las series Padre Coraje. En 2004, Criminal, 2025 2005 y Montecristo, 2006. Bien, perfecto. Luis Machín, creo que vino amigo de Merlo o iba a venir. Vino. Bien. Vino Amigos de Merlo a hacer una obra de teatro. Sí. Hace, hace Se hace mucho, Bien, pero no excelente, tanto. Excelente actor. Nosotros éramos comisión directiva, o sea que... Excelente actor también. Sí. Argentino. Sí. En eh, 1970 Oy. sucede algo que... Eh, marca un antes y un después, por sí, supuesto. Sí, separación Paul McCartney anunció oficialmente sus marcando el fin de la banda más influyente de la historia. Mediante un comunicado de prensa para promocionar su primer álbum en solitario, McCartney confirmó la separación debido a diferencias personales, creativas y el desgaste tras una década de éxitos. Y este, estamos escuchando el tema que hizo... Este fue el tema, el último tema que tocaron Que hizo la, la separación Vieron que hay un montón de versiones Si fue yo con la que incitó uh -huh. Si fue porque ya estaban cansados De tanta fama Pero este de Get, It, Get Back En el rooftop de, de Serby, ahí estuvieron con este tema Y este fue el último tema que tocaron El ultimísimo, lo vamos a dejar ahí Un poquito a escuchar en 1982 en un día un 10 de abril también ¿qué sucedió? la UNESCO un día para reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología en homenaje al nacimiento de Bernardo Houssey fue el fundador del sí. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Y fue el primer argentino en ganar el premio Nobel de Medicina. Perfecto. Esto lo declara la UNESCO el 10 de abril ¿no? de 1982. Sí. Actualmente el CONICET mantiene activa su labor de investigación, destacándose por expediciones marinas de alta tecnología, como la búsqueda de huellas de soberanía en la zona de Malvinas. A pesar del contexto de tensiones presupuestarias y protestas gremiales mencionadas en 2025, el organismo continúa con la divulgación científica y el estudio profundo del mar argentino. Y como para cerrar este bloque de efemérides, nos vamos a ir a escuchar algo de música, y estos son los temas considerados como los temas más alegres según la ciencia, ¿no? Es así este dato. Hay varias, hay una gran selección de temas y este es uno de los temas de los eh, considerados los más felices. Ay, a ver. Me te ponen bien, digamos. Vamos, vamos que necesitamos estar bien para arriba. Tonight, I'm gonna have my say. The good time. I feel like Cápsulas de arte y en esta mañana tenemos una comunicación telefónica con Maite Iparairre, quien va a estar visitándonos la semana próxima aquí en nuestra localidad, en la Villa de Merlo, para compartir con todos aquellos interesados un taller intensivo de cultura sostenible y turismo. Hola Maite, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, nosotros muy bien aquí, eh, a la expectativa de lo que puede generar este taller, por eso queríamos tener esta comunicación contigo, para que nos puedas contar de qué se trata, si a quiénes están dirigidos, quiénes pueden participar. Sé que estás eh, también ahí con, con Belén, coordinando este taller, así que bueno. Sí, bueno, genial. Bueno, en principio contarles... Eh Bueno, yo soy Maiti Parraguirre, soy este, licenciada en, en Artes y de la UBA, y bueno, soy gestora cultural y trabajo en, en el Ministerio de Cultura acá de la Ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años. Y bueno, junto con Belén de Martino, que es este oriunda de allá de, de la Villa de Merlo, que, que bueno, ella también es gestora cultural y programadora de contenidos Eh, artísticos y realizadora audiovisual nos propusimos eh, brindar este taller eh, de cultura sostenible y turismo específico para para merlo porque bueno eh, veníamos pensando en, en diseñar un, un taller que sea práctico y, y participativo para, para, para aprender a, a diseñar propuestas vinculadas al turismo eh, la idea es en, en dos encuentros que podamos trabajar eh, en, en diseñar ideas de proyectos culturales que, que, que nada que sean sostenibles que estén conectadas con, con el territorio y, y que puedan generar un turismo responsable, ¿no? Qué, qué interesante eh, esto que planteas acerca del territorio, ¿no? Porque muchas veces esto no se tiene en cuenta y a veces se intenta instalar, ¿no?, un modelo de gestión que puede funcionar para algún lugar y para otro no. Entonces está está buenísimo esto de la práctica sostenible en el territorio. Claro, sí, también porque si no... Eh, hay algo que es fundamental para, para el diseño de un proyecto cultural, que es pensar el proyecto en relación con el público al que nos dirigimos. Eh, para que eso funcione y sea sostenible en el tiempo, eh, tiene que tener una relación con nuestras audiencias. Claro. Eh, este, que a su vez son los que luego, durante el, el, el, el transcurso del tiempo, Eh, vamos a ir generando una relación y un vínculo eh, y, y vamos a, a construir un proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, eh, pa para generar justamente eh, otro de los pilares que es, que es importante en cualquier proyecto cultural, que es eh, la propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un proyecto cultural sea sostenible? Es, eh, básicamente, ¿qué es lo que le puede interesar al público actualmente? de Merlo y no al de otro lugar. ¿no? Claro. Eh, Una pregunta, y bueno, nada. Sí. Eh, ¿a quién va dirigido este, este taller? Bueno, está dirigido a eh, gestores culturales profesionales del ámbito cultural y turístico, eh, a estudiantes también de, de gestión cultural, de artes de turismo, que busquen mejorar Eh, sus habilidades y, y herramientas para diseñar propuestas culturales y también a, a aquel que tenga ya eh, un proyecto cultural funcionando en, en menor escala o en mayor escala excelente eh, y que sé sí. buenísima la, la propuesta eh, que, que es abarcativa sí. digo no y y sobre todo teniendo en cuenta esto eh, tan importante para nuestra región que es el turismo. Porque sí. es la industria que, que mueve, digamos, eh, prácticamente toda la región. En función de eso se generan otra, otras propuestas. Esto se va a desarrollar en la Villa de Merlo el jueves 16 y viernes 17, por la tarde, sí. ¿no? En la, sí, es, en la Casa del Poeta. en la Casa del Poeta y eh, lo pensamos en dos jornadas pero bueno a, a aquellos que puedan venir eh, las dos jornadas eh, es, es lo ideal y si no también eh, aquellos que puedan venir un solo día eh, lo vamos a, a, a trabajar con las específicamente con las propuestas también de, de cada uno de los participantes para que sea bien práctico y se puedan llevar herramientas después para para desarrollar sus propios modelos eh, de negocios y demás. Eh, así que sí, está, estamos abiertos también a... Tenemos becas para estudiantes, para todos aquellos que lo necesiten. ¿Qué valor eh, tiene este taller? En la, los dos días el valor es de eh, 30.000 pesos. Eh, pero bueno, tenemos tenemos becas para estudiantes y, y, y, y también tenemos cuatro becas de 25% descuento a los primeros que se inscriban buenísimo, que, ¿cómo pueden hacer para sí. inscribirse, Maite? bueno, se pueden contactar con, conmigo a través de nuestra nuestro Instagram ¿cuál es? Eh, que es maite guión bajo ipa maite guión bajo ipa sí, o el de Belén que es bel.demartino bel.de martina perfecto buenísimo bien entonces allí todos los interesados se pueden contactar para poder sí. Eh, agendarse ahí, inscribirse sí. en este taller sí. intensivo de Cultura Sostenible y Turismo que va a estar desarrollándose el próximo jueves 16 y viernes 17 de 15 a 18, ¿está bien el, el sí. horario? Perfecto. Perfecto de 15 sí. a 18 en la Casa del Poeta aquí en nuestra localidad eh, una propuesta súper sí. interesante para todos aquellos gestores culturales y promotores de la cultura que están desarrollándose en nuestra región eh, con eh, un eh, lo, lo interesante también de lo que comentabas era que aquellos que ya venían trabajando no está bueno sí. tener una mirada sobre ese proyecto en el que vienen trabajando entonces claro sí Ahí, ahí también Siempre se es, suma es... Alguno claro, de los amigos de Merlo podría ir, ¿no? Un poquito para sí, ir, claro, claro. claro, por supuesto, nosotros <risa> Sí, sí, los esperamos. Buenísimo. Bueno, te agradecemos sí, sí. muchísimo esta comunicación y eh, está buenísimo que sucedan estas cosas también para poder tener la mirada sí. desde eh, otros ámbitos, ¿no? Cómo están sucediendo eh en las gestiones culturales en otros ámbitos y poder claro. aplicarlas en el territorio, eso es más que importante. Muchísimas sí, gracias, Maite, cual. por bueno, esta comunicación y seguramente nos estemos viendo allí en bueno, la Casa del Poeta Bueno, genial, los esperamos, gracias No, gracias a, a ti Bueno, aquí entonces pasaba Maite y Paraguirre en esta comunicación para poder invitar a todos y a todas al Taller Intensivo de Cultura Sostenible y Turismo que se va a desarrollar entonces, el jueves y el viernes en la Casa del Poeta, de 15 a 18 ¿Y podemos recordar entonces los Instagram para que se comuniquen? Sí, maite-ipa o bel.demartino bueno, ahí sí. pueden pedir solicitar o las becas o el, el 25% de descuento a los primeros cuatro excelente y si no simplemente inscribirse perfecto bueno ¿Seguimos con esta mañana? Seguimos con esta mañana tenemos saludos. A ver. Eh, nos, nos envían saludos desde Santiago de Chile. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? Por favor. Eh, para Fabián, que está en el gimnasio, se ve que el tipo está ejercitando ahí. Y está escuchando la radio y nos manda saludos. ¡Qué lindo! Bueno, un saludo para Fabián, entonces, que es mi hermano. Ah, ah, ¿Viste, ¿Viste ah, cuando bien. decimos desde la Villa de Amarlo para todo el para mundo? Todo el mundo es pero escuchame, nos vamos a ampliar hay y duré. Uruguay, bueno, Chile. Sí, nos sí. escuchan desde todos los, los puntos. Bueno, ¿por dónde nos escuchan? Por identiacomunitaria.com. Exactamente. Por la 103.3, identidad Comunitaria. Eso también, es lo, a nivel local. Claro. Y también nos pueden... Se pueden nos pueden llamar al 266-400-3011. Porque tenemos entradas claro. para regalar. Y tienen que decir... Que, o por lo menos nombrar un artista que participe en el festival de jazz que está actualmente en la villa de merlo y en la zona o una locación eh, exactamente entonces con cualquiera de esos dos informaciones participan por una entrada para el festival de jazz para los eh, para varias funciones para el fin de, de semana del 18 y el 19 de abril exacto. más precisamente exacto porque recordemos que la mayoría son gratuitas Y así que para las que son pagas Tienen las entradas. entradas Muy bien, vamos a escuchar algo de música En la mañana de Cápsulas de Arte Dale volvemos Lindo corazón Que es lo que te hicieron sun tell we do okay. tempo. Okay. Seguimos aquí en la mañana de Cápsulas de Arte. Ahí escuchamos música. ¿Qué escuchábamos? escuchamos al grupo Cazú. A Cazú. El, el tema A Cazú. Sí. El tema Sobre mi tumba, que es la, la música de la serie El Reino, que estuvimos hablando anteriormente. Buenísimo. Y ahora vamos a compartir algunas invitaciones también que nos llegan aquí al espacio de Cápsulas de Arte, que tiene que ver con eh, los talleres que propone no la Casa la casa Perdón, el Espacio Cultural Amigos de Merlo Que eh, propone talleres de... En este caso vamos a escuchar al taller de canto Así es A ver Te invito en el teatro Amigos de Merlo A compartir las clases de canto grupales Y presencia escénica Vocalizaciones, búsqueda del sonido real Práctica escénica y práctica del micrófono Trabajamos incluso sobre el escenario principal del teatro Te espero Todos los jueves de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12. Puedes tomar tu primer clase gratis cualquier jueves o sábado del mes. Comunícate al 11 5 8 7 7 28 70. Espacios pensados para potenciar tu voz, tu expresión y tu confianza en el escenario. Allí entonces escuchábamos a Ariel Barnerín, el profe de canto, que invitaba a que eh, se sumen aquellos interesados, ¿no? Siempre que estoy en la feria los escucho cantar. ¡Ay, ah, qué lindo! Sí, también, cuando, cuando me toca los sábados... ¿Le y... ponen una garra? Sí, sí, sí, totalmente, en serio. Así eh, que tienen dos opciones, jueves y sábado, ¿no? Sí. Alguna, el que, el que esté interesado, se puede sumar allí. Aparte hace meses que los escucho y noto el progreso ah, también bueno. de muchos alumnos. Y eso me parece... Parece hermoso porque claro. uno que está ahí como que de afuera entonces va escuchando el claro. progreso en, muy, en alumnos. Me muy encanta. lindo eso. Bien, y también tenemos otra invitación. A ver. Hola, hermosa gente de Merlo. Queremos invitarlos para que conozcan las danzas tradicionales folclóricas. Pueden consultar las promociones. La primera clase es gratuita. Soy Alejandra Zamudio, coordinadora y directora de danzas contactame al 2235994218. Todos los viernes de 18 a 20 estaremos en Amigos de Merlo. Muchas gracias y los esperamos. Es la primera vez que en Amigos de Merlo se dan clases de folclore desde el 2. La, la segunda, segunda dice Belu. Pero no, no había, no había, no había. Está buenísimo. Ojalá se arme grupo Tuvimos Ojalá. la intención con un grupo, no me sale el nombre ahora, me acuerdo el nombre de él, que se llamaba Chúcaro, como el Chúcaro conocido del folclore, que era de Concarán y vino a dar clases. No lograron armar grupo pero bueno, estamos contentas con la visita de de... Ahí se me fue el nombre Alejandra Alejandra Bien Alejandra Zamudio Ahí va Y tenemos también Otra invitación Que nos llega Desde Eh A ver Vamos a compartir Hola ¿Cómo están? Soy Daniela La China Sanabria Y quiero invitarlos A todos A sumarse A nuestro taller De comedia musical Infantil Un espacio Donde cantamos Bailamos Actuamos ¡Uff! Y, sobre todo, aprendemos a expresarnos y a confiar en nosotros mismos. Trabajamos desde el juego, la emoción y la creatividad, creando un espacio donde todos nos sentimos parte y también donde podemos potenciar nuestra voz. ¿Las clases son en el Teatro amix de Merlo? Y los cupos están abiertos, ¡sumate! pueden consultarnos por redes o por WhatsApp, los esperamos muy bien escucha también lo escucho, también la la escucho ¿no? a, a Daniela Zanabria la paciencia que le tiene a los niños, hace unos juegos me encanta justo el martes pasado decía tienen que hablar, diálogos, lo que quieran, pero cantados. Y los nenes se y se ponen a cantar, es como chiquititos, hermoso. Está buenísima toda lindo, la propuesta de, del espacio que es tan variada, ¿no? Para sí. todas las edades, para todos los gustos. Eh, ya vamos a ir compartiendo viernes a viernes todo lo que tenemos para eh, ustedes, nuestros oyentes, para que puedan conocer aquellos que quizás se suman. Hay mucha gente nueva, mucha gente que no conoce el espacio. Y si no saben de los talleres, cultural. si no saben de los talleres, pueden siempre probar la primer clase gratis para cualquier taller de Amigs de Merlo eso es muy bueno también porque a veces pasa que uno tiene la intención pero duda, bueno, entonces compartí una primer clase, te sacás ahí la duda de si realmente es lo que estás buscando o no, o, o resulta que te gustaba el otro taller, vas por uno y terminás por otro, ¿no? Sí, hay tantos, suceder, talleres, eh? tantos talleres que da para elegir ¿Podés tomarte a Amigs de Merlo y vas a encontrar variedad en disciplinas artísticas hermosas. Así que es. Que se dan en la Villa de Merlo, que es de gente de la zona, así que eh, seguimos apostando por la cultura local y vamos para adelante. ¿Algún mensajito así allí? saludito que nos llega desde otro lado sí, muchos saluditos uno, uno de mi mamá ay están muy, está muy bien muy buenos muy bueno, buenos vamos a escuchar todos. entonces la tanda y ya volvemos o que un minutito me dice la Belu ahí llegan los invitados vamos a recordar entonces esto vamos a recordar que estamos por sortear las entradas ¿sí? para el festival de jazz y Que se van a desarrollar, el festival eh, se está desarrollando desde ayer hasta el 19 de abril aquí en nuestra localidad y en localidades vecinas. Hay puntos gratuitos y puntos donde hay que abonar una entrada. Eso, Para ese punto tenemos la entrada. 2 6 6 4 0, 0 30 11 ¿Sí? diciendo algún grupo o algún lugar donde se haga el festival de ya. Exactamente. Recuerdo lo de las clases también las del clases, teatro, sí, sí por que el que quiera ir y escuchar hoy a la noche eh, a las músicas que van a estar dando las clases, capaz que se tienta y dice, bueno, sí, me tomo una quesecita de canto, ¿no? Aparte con artistas también que no se consiguen. Claro, que no tenés habitualmente, ¿no? Claro. Así como la oferta tan a mano. Ahora sí, vamos a la tanda y ya volvemos. Tu voz, nuestra voz. voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra Nuestra Nuestra voz. Nuestra voz. nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra Identia Comunitaria, FM 103.3. Este año, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos otorgó en el impuesto inmobiliario y a los automotores, acoplados y motocicletas, bonificaciones de hasta un 40% y descuentos de hasta el 50%. Para mantener estos descuentos, el impuesto debe estar abonado en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2025. Por eso, si no pagaste todavía, no te olvides. Si al 31 de diciembre tenés deuda, perdés los descuentos. Por eso, no dejes pasar esta oportunidad y ponete al día en tus impuestos. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. vive el Grillo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 ¡Vivera el grillo! ¡Negro San Luis! Perfumería Azucena Artículos de limpieza Bazar Perfumería Productos de limpieza sueltos Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. 45 quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón There a ship that put to see the name of the ship a bill of tea the wind blew up her about ¿Qué sí, tienen en común los Alpes suizos con los come chingones Que ahora también podés encontrar la mejor fondue, en fondue bar de ollas. La carta incluye las más especiales comidas de ollas, carnes, estofados, guisados centroeuropeos, guisitos criollos, pero no termina ahí. Tenemos además las mejores pizzas gourmet, empanadas y mucho, mucho más. Abrimos de jueves a sábados desde las 20, pero si nos contactás por WhatsApp al 358-678, 65, 43 902 podemos arreglar en cualquier otro momento. encontrarnos en Instagram como Bar de ollas Ruta 1, kilómetro 16 800, Cortaderas La Damiana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 El Jardín de Coti Tenemos todo lo que necesitas Para tu jardín o para tu interior Productos orgánicos Todo tipo de sustratos Y una hermosa variedad de macetas En Instagram El Jardín de Coti Teléfono 2656 401343 Dirección Ruta 5 Al 200 Ruta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 Mañana de Cápsulas de Arte, en esta mañana de 10 de abril, programa número 5 de esta cápsula, este blister que vamos abriendo, abriendo, abriendo, y va cayendo la dosis necesaria para este día. Ya más de un mes. Ya más de un mes, ¿no? ¿Sí? Casi un mes, sí, sí, sí, sí exacto. Sí. sí. Bien, bueno, tenemos invitadas en el estudio, aquí. Tenemos a las chicas de Cultura chingona María Belén Ábalos y Celeste Gribaudo. Muchas gracias por haber venido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Felicitaciones, están a full. Yo quiero que Belén, eh, si puede, me desfile para la cámara, porque estamos en vivo. Y me encantaría que luzcas esa hermosa remera de Cultura chingona escucha agenda cultural. Me encanta, aplausos. Y vino, oh. chicas. ¡Aplausos! ¡Qué bueno! A ver, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Por el principio generalmente? Sí, suele pasar. Suele suceder. Bueno, cuéntenos, a ver, para los que no conocen Cultura come chingona esta agenda cultural que nace ¿cuándo? En el 2023 arranca la idea loca de Belén y sí. yo la seguí. Muy bien, me gusta, me gusta esa gente que se suma a las ideas locas. Sí. ¿Y por qué sí, surge sí. esta idea loca? Bueno, me perdí un evento. Y, y dije, ¿cómo puede ser? Yo vine en el 2015 de vacaciones Y a los lugares donde me llevaban Eran como los clásicos, ¿viste? Como Avenida del Sol En ese momento yo no sabía que había un teatro El Amigos de Merlo uh -huh. no me lo habían informado eh, Y bueno, y ahí ya, desde ese momento dije Está faltando algo que, que comparta la información completa Porque si yo tengo ganas de ir, no solo a un boliche Tengo ganas de hacer otra cosa Eh, y bueno, pasó mucho tiempo y mm, en el finales del 2022 me surgió eso, que me perdí un evento y fue como un... falta una agenda que complete la información completa. pues eh, bueno. Sí, que regula toda sí. la info que hay en Merlo y en la región. Y en, alrededor. Y dije, bueno, lo voy a tener que hacer yo. Y así fue. Y estuve unos cuantos meses armándolo, pensándolo, y después le bajé la idea a ella para que haga la identidad de marca. Buenísimo. A mí me pasó cuando vine a vivir en el 2003 que no había grupos de teatro prácticamente y dije, bueno, voy a tener que hacer yo un festival para ver claro, claro. Y ahí sí. nació Noches Merlinas. Está bueno eso. Si sí, no hay, sí. bueno, hacerlo. Sí, sí. exactamente. Si idea, Lo accionás. Tal sí. cual. Estaba sí. genial eso. Que... Y bueno, como esta posibilidad de poder ver en un mismo lugar todas las opciones y tener libremente la posibilidad de elegir que es lo que uno quiere hacer porque si no la información no te llega apenas venís. Como... No, si te mantenés dentro de un mismo nicho, es la misma información va a circular, pero y si yo quiero ir a ver otra cosa, si quiero ir a ver danzas, si quiero ir a ver eh, cine, ¿dónde está esa información? Y acá está reunida toda en Cultura Comechingona. Exactamente. Sí. Y además está en general, si tengo ganas de ir al sí. sur, si tengo ganas de ir, no sé, a, a Santa Rosa también está, entonces Ahora, no, no queda todo en Merlo, nada claro, más. Claro, y, y este año empezamos a laburar también con Trasla, uh -huh. entonces ahí también como que se completa un poco todo, porque también es como una cuestión geográfica el límite que hay, pero la realidad es que tal límite a veces no existe en el cotidiano, o sea, si hay algo en Las Rosas. Exacto. Es relativamente es cerca para correo. nosotros ir y para ellos venir a ver lo que estamos haciendo acá, Tal entonces cual. como poder también que eh, esa información esté clara y al alcance de todos y poder también bueno ir a ver qué pasa allá, que vengan a ver qué pasa acá y eh, sí, muchos artistas viven allá también, entonces está ah, bueno eso Que se haya circulación Sí, porque sin duda Nuestro corredor eh, turístico-cultural No termina en el límite Del arroyo de Piedra Blanca no sí. Para los que no conocen en, en la provincia de San Luis Y la provincia de Córdoba En nuestro país, en la República Argentina Limitan con un arroyo Que es el arroyo de Piedra sí. Blanca Que es el límite natural no de la región Pero culturalmente Nosotros nos movemos Como recién decía Celeste En este corredor vamos hasta Tras la Sierra, Las Rosas Consumimos mucho eh, Consumimos mucho mucho San Javier, mucho Yacanto, Las Chacras, o sea, toda esa región está unida a, a nuestro, hasta Papagayo, ¿no? Se hace largo el recorrido, sí, sí. lo cual está buenísimo porque es tan diverso y, y es tan rico culturalmente que podemos tener acceso a todas estas propuestas. Y particularmente ahora ustedes también hicieron una alianza eh, eh, fantástica con la gente de Trasla Eventos, ¿no? Sí. Que también es otro... Otro, eh, otra página, los chicos tienen página. Sí, tienen... eso es lo que me pasó fue que me apareció en Instagram y veía que eh, lugares de acá le compartían a, a Transleventos y a nosotras no. Y dije, ¿cómo puede ser? qué es lo que ¿Cuál es la diferencia? Y les escribí, les mandé un mensaje, les comenté que teníamos un proyecto similar, pero que de este lado lo teníamos. Y, y bueno, ahí concretamos unas reuniones... Y bueno, compartimos esto de tener libre acceso a la cultura y que sea gratuito, eso lo tenemos. Ellos tienen una página, tienen otra modalidad de trabajo que es mucho más rápida que la, la, la nuestra, que es un poco más de estar buscando la información y demás. Eh, pero bueno, estuvo bueno porque ya empezaban también ellos a agarrar este lado y ahí era como un... Bueno, ¿Cómo hacemos para? Allá? Claro, y aparte como bueno, ya esto está sucediendo, es claro, así. Claro, tal cual. Bueno, intentemos de juntarnos y que y que nos sirva a todos, porque ya la gente de eso de acá mismo ya compartía allá. Entonces, bueno, porque es esto que pasa, o sea, que realmente estamos eh, conectados y hacemos cosas todos juntos, o sea, como eh. Sí, y aparte en esta en esta en estos momentos donde la la la salida eh, primero que nada es colectiva sí. y segundo es, es tejer redes. porque Porque si no, no podemos abarcar un montón de cosas, como decían ustedes recién, eh, y sobre y información, difusión brindarle el espacio a los artistas que quieran difundir sus eventos sus espectáculos en el caso de ustedes arman una agenda no es sí, una agenda claro. viernes sábado y domingo es así el jueves viernes sábado y domingo en sí. temporada a veces todos los días sí. pero es la información curada o sea eh, bueno verú es la que hace ser auro si sí. <risa> eh, sí, en realidad es como que tenemos eh, cierta visión y misión en el, en el proyecto y hay cosas que no compartimos. Eh, en, por ejemplo, la DOMA No lo compartimos en la agenda Eso es lo bueno de que es independiente Y autogestivo Y que no no, no, no no transamos con nadie O sea, claro, hacemos claro. Lo, subimos la información Que queremos y, y esos igual Tienen como un nicho Entonces es como que tampoco es que quieren Que se difunda demasiado Tampoco me llega la información la claro, no, Está bueno esto también Porque Más allá de que sea abierto, abarcativo para todos los públicos, muchas veces hay una línea editorial. Y sí. en este caso es así. O sea, ustedes sí. manejan un segmento donde los espectáculos también están dirigidos a, a una línea editorial. Y en este caso, bueno, como vos decís, quizás eh, no es el público que se acerca ¿no? a, a consultar también la agenda. Así es. Pero hay otros públicos que si no, a otros lados no llegan. Así es. Porque en otros espacios, eh, ya sea en redes o en medios de comunicación, no llega el espacio del de grupo independiente, quizás, ¿no? Claro. Sí. Que a Cultura Comechicona sí llega. Uh -huh. Sí. Y de esta manera también llega a tras la Sierra, con tras la Eventos. Así es. Sí, eh, en nuestro caso buscamos la información. Eh, el Amigos nos comparte todas las semanas. Sí. Eh, así que eso está muy bien Y invitamos a que nos compartan Nos pueden poner como colaboradoras en Instagram Eso eso nos ayudó un montón sí. para hacer el trabajo Buenísimo sí. Y um, después también eh, armamos un blog Porque hay mucha gente que ya no quiere estar en redes Nosotras tampoco soy una Soy una Y en un momento dije ¿Cómo hago para llegar a la gente que no tiene una red social? Que, que lo quiere ver por el mail ¿Cómo hago? Y bueno, ahí surgió Subtact Y está buenísimo. Ahí ya hago otro tipo de editorial. Eh, es una reseña más escrita, más hablándolo. me me También como que me despierta la creatividad de otra manera, hablar a las personas, comentar a los lugares a donde voy. El sábado pasado, por ejemplo, estaba aburrida, no pude ir a, a cubrir el carnaval de los tequis porque llovió y dije, ¿qué hago? Bueno, justo ma me mandó eh, Guillermo que salió en YouTube el documental de Hidalgo y dije, bueno, lo voy a compartir y de paso comparto que viene el Merlín y bueno, y armé ahí un textito y lo subí. Y eso también tuvo bastante vi eh, visualizaciones en el blog y eso está bueno. ¿Y, y cuál es, es la parte la cual la dirección del blog? culturacomechingona.subtag.com.ar Perfecto. Igual está en nuestro Instagram, está el link y pueden ingresar ahí. Directamente de ahí hay en un enlace para entrar. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo se sustenta esto, no? Porque hablamos de la sostenibilidad <risa> en muchos casos, pero ya sabemos que la autogestión es la forma, eh, como todo tiene su pro y su contra... Tiene la ventaja de esto que planteabas vos, la línea editorial, la manejamos sí. nosotros, ¿no? En este caso, ustedes dos, que son las creadoras de esta propuesta. Pero también eso conlleva a que eh, el, el aporte económico hay de algunos sectores que a veces no llega, ¿no? También hay que decirlo. ¿Cómo se sustentan? Y ahora tenemos diferentes propuestas. Eh, por ejemplo, lo que son talleres pagos, nosotras no los compartimos gratuitamente en la agenda, sino que proponemos eh, un, una mínima colaboración para... Bueno, eh, colaboración, o sea, pagar para, eh, para poder tenerlos en historias o en nuestro feed uh -huh. y hacerles publicidad ahí. Como que esa es una propuesta que tenemos. Y otra propuesta es una guía cultural que reúne 100 espacios de acá de la zona... Eh, que tiene la dirección, es un directorio, tiene la dirección, Instagram, eh, contacto de cada lugar, de cada espacio y un mapa en el que están todos los espacios eh, ubicados. Entonces vos podés entrar ahí y ver, bueno, cuál, si quiero ir a uno y a otro, cómo me quedan de distancia eh, como que por el momento tenemos esas dos propuestas eh, para, para tener una retribución económica. Claro, porque esto lleva un montón de tiempo sí, de producción pero bueno, sí. No es que me siento un ratito pero a veces es, es un poquito frustrante Sí. Por, sí. porque nos encontramos ahí en una dualidad entre que queremos que sea como es que todos entren y que vean y que esté toda la información ahí, pero también el cansancio a veces del de hacer, hacer, hacer, hacer, hacer... Y hacer como a ese radioidentia de suscribir y que la gente se le, se le saque de, de su cuenta bancaria lo que pueda, mil pesos, dos mil, tres mil, que por ahí la gente no le hace nada, la gente que consume eso dice, bueno, yo pongo mil pesos por mes... Y para que ustedes reciban, porque mil de uno, mil de otro, mil de otro, se va juntando. Sí, eso lo pensamos antes, cuando estuvimos pensando cómo lo, lo íbamos a armar, que ahí fue que surgió la, la guía cultural. Eh, la verdad que eso también implica tener plata. Entonces, eh, ahora con lo que vendimos de las guías que pudimos vender, nos hicimos dos remeras. No es que tampoco... Podemos pagarle a alguien Para que nos haga ese trabajo Porque yo eh, voy investigando Todo lo que hago y lo voy haciendo yo Pero está bueno también que lo haga un profesional Y poder pagarle eh, No sé yo cómo se puede hacer lo de la suscripción Estaría buenísimo sí, pero es, pero yo la vez... En algún momento lo habíamos pensado a través claro. del blog Porque el blog tiene una opción De que te puedas suscribir claro Pero no pero ahí entendemos también... mucho de... <risa> Y también es esto De, de limitar el, La información Como que ahí se, se nos cortaba lo de claro, libre acceso. no queremos que sea obligatorio. O sea, que sí o sí tengas que suscribirte para acceder. Y bueno, y ahí hicimos ese laburo de dos meses de armar ese directorio. De, de llegamos hasta Santa Rosa, Villa Larca. Y ese directorio tiene, digamos, espacios culturales sí. y qué otras cosas? Tiene todos los lugares durante estos dos meses, estos 2 años que estuvimos compartiendo información, que hicieron eventos. Perfecto. Entonces hay plazas, hay eh, eh, no sé, bibliotecas, tiendas, eh, así que están todos, está todo reunido no hay ahí. Y lugares en los que alguna vez sucedió algo cultural en estos años. Perfecto. Sí. Y Bien. la gente respondió Y bueno, nos hicimos dos remedios Dampoco claro, va respondiendo Dampoco sí. va respondiendo a la propuesta eh, eh, eh, sí. Pero es interesante lo que plantean eh, Las chicas acá de Cultura Comechingona En función de lo que cuesta Autogestionar cultura no Y, eh, y el poco aporte Que quizás hay algunos sectores Que son los que quizás podrían Ayudar un poquito más no Porque acá entran en juego las políticas culturales Que decimos sí. siempre Y yo creo que la Secretaría Cultura podría Es que es cierto que nosotras no. tampoco nos acercamos No fuimos nosotras con la propuesta... Bueno, eh, quizás, es momento, lugares, quizás es momento Quizás sí. es momento Siempre está ahí Como pendiente eso Porque de, les estás armando. ahorrando Un trabajo a ellos porque sí, por les supuesto estás, Van ahí Ahí vayan Miren Cultura chingona Ya está Les Después ahorraste está el mental. trabajo de, sí. de pagarle un sueldo A una persona Para que haga todo este trabajo Que se dedique a armar esto Exactamente eh, Y sobre sí. todo Cuando la difusión Que le dan eh, De parte del gobierno A todos los eventos Que hay acá Es muy expuesta muy limitada Y está muy sectorizada Claro, porque siempre eh, Entonces no abarca, por ejemplo, a mí de Merlo, nunca baja la rotonda en turismo y te van a decir, tenés este espacio, mm. o sea, estamos como borrados de un mapa y siendo que él tiene ochenta y pico de años, o sea que hay una negación con respecto a la cultura local también de parte de los gobiernos y eso se tiene que modificar un poco pues si no pasa lo que nos, nos sucede a todos. Sí. Así es, lamentablemente sí, pero destacamos siempre que haya eh, esta voluntad, no, este, esta, esta energía Eh, para poder encarar estos proyectos así como dijeron al principio ustedes esta locura eh, que de eso se trata, ¿no? porque es para, para contagiar, para poder eh, sumar colaboraciones también y eh, no está mal lo de la suscripción, seguro se la llevan para pensarlo ahí en el sí. fin de semana, las chicas a ver cómo lo pueden activar estaría buenísimo que la gente pueda colaborar, ¿sí? como muchos medios eh, lo hacen exactamente con un mínimo aporte, ¿no? el teatro bueno, tiene su forma de eh, lo socios que con un mínimo aporte colaboran también, sí. eh, que todo suma eso es lo que quizás hay que entender Ajá. que todo suma ¿no? a esta autogestión Chicas, muchísimas gracias por haber venido, algo nos quieran contar antes de que las despedamos eh, Sí, bueno, Identia en la página web de Identia Comunitaria tienen la agenda toda la semana la compartimos ahí, ahí también la pueden ver Genial, espectacular María Belén y Celeste, muchas gracias por gracias. haber estado esta mañana Cultura con mi chingona aquí presente muchas para eh, poder conocer todo este trabajo que vienen haciendo hace años las chicas y que siga, crezca y que sea bien remunerado. Eso sería un es golazo sí, Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos con algo de música y ya volvemos. si me puedo ver en tus ojos En tu mirada Que ladren Que nos juzguen a la ligera Que nos tiren en una hoguera No entienden nada Porque te amo Y sé bien que no será en vano que te amo mi vida pongo en tus manos prohibido nuestro amor y que los dos sabemos él porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás revive esta pasión y que nos van a lapidar y que veo no saber tener por un amor en carne viva el corazón de pronto como eléctrico escalo frío te sentí tan adentro mío hasta los huesos y Mi angustia cada momento Si pudiera parar el tiempo Cuando te beso Tras las cortinas El amor que cuelga de un nido La adrenalina Le pone fuego al peligro Prohibido nuestro amor, amor. Y queremos no sabemos el porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás prohibir esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva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 Cápsulas de arte Cápsulas de arte Cápsulas de cápsula arte. de arte Cápsulas de arte, de arte. Seguimos aquí en la mañana de Cápsulas de Arte. Llegan mensajitos para participar de la consigna de la mañana al 266-400-3011. Y Sofía, dice una de las de las sedes de por la central del Festival de Jazz. No lo voy a decir porque si no estamos haciendo trampa, escúchame. Eh, Sofía, 246, termina su DNI. Sí, correcto, Sofía está participando. Y también Clara, que dijo otro espacio, también 596, sus tres últimos del DNI, también está participando participando por las entradas, entonces, al Festival de Jazz. Fernando la... también eh últimos de DNI 548. Perfecto, buenísimo. ¿Y tenemos algún otro mensajito antes que yo? Y tenemos otro mensajito. Nos manda saludos Vamos. la queridísima Mariana, dice que está escuchando cápsulas de arte. Muy bien, iba a llegar este día, iba a llegar ese día beso. Mariana, abrazo grande. Te, te, te queríamos nosotros escucharte acá en esta mañana después sí, sí, de 5 sí. programas. Llegó, llegó el día. Gracias, gracias Mariana. <risa> Yo quiero contar de la música que escuchamos recién porque es muy buena la música que escuchamos recién sí. era la cortina de Padre Coraje. Me, ah, me, escucha, bueno, a mí me escribieron y me dijeron El Paz Martínez El Pasma Martín. mató. El y... Paz Martínez y qué de nuestro amor no, porque Luis Machín no, no trabajaba en Padre Coraje. Entonces sí. nos pusimos a buscar música de las efemérides. No, y así que, no, a mí me encantó escuchar la serie de vuelta escuchar la voz del Paz Martínez. No, no, me encanta tremendo. el Paz Martínez, esos gritos así, sí, ¿viste? Sí, sí, un revival total. Sí, bueno, un día vamos a traer a Valeria Lynch o a sea, la que estamos. Sí. Tras... Ah, Ay, me encantó! Que... Bueno, yo... Eh, ¿En vivo? Tuve la oportunidad este verano de verla en vivo a Valeria Lynch en un recital gratuito. Sí, sí. Eh, impresionante, ¿no? no es Lo que de debe función. ser escuchar esa mujer no, así Sí, como hermosa justo el frente tuyo sin hermosa. micrófono sí, cantando así una está, locura eh, haciendo temas de Ataque 77 también ah mira y porque ¿Y tiene el, el novio, novio? Exacto, el novio Mariano Martínez el, no el actor el cantante no, el, el músico la, la el guitarrista el es el guitarrista bueno, así no vamos Ataque a contar 77. intimidad ¿cuántos de años de menos grandes... tiene que ella? ¿Qué, ¿qué tiene que ir a ella? ay qué te te... prejuiciosa bueno. ¿Qué porque me Valeria Lynch, ¿cuántos años tiene? como Yo creo 70 y como 70 largos me encanta sí. me encanta busquemos googleemos impresionante vamos a compartir eh, una um, invitación que nos hace la gente de la biblioteca La Finur de Santa Rosa bueno puede ser a ver hola amigos de Cápsulas de Arte mi nombre es Nicolás Taltabul soy el secretario de la comisión directiva de la biblioteca popular La Finur de Santa Rosa del Conlara Una biblioteca hermosa, que este año cumple 111 años. Eh, un espacio de encuentro para la cultura y la lectura en Santa Rosa. Si nos visitan, por supuesto, se van a encontrar con un montón de libros, pero también con talleres y cursos de los más diversos. Desde crochet, eh, dibujo y pintura, gimnasia para adultos mayores, barbería, eh, hay un club de lectura, bueno, y muchos otros más. Y también constantemente eh, estamos ofreciendo actividades y eventos especiales que rondan eh, alrededor de los libros y el arte y convocan a distintos artistas, escritores, músicos de Santa Rosa y la región. Nuestra dirección es Hipólito Yrigoyen 870, estamos a una cuadra y media de la terminal de Santa Rosa. Y en redes sociales pueden encontrarnos como Biblioteca Popular La Finur y ahí estamos todo el tiempo compartiendo nuestras novedades. Así que nos vemos en cualquier momento y gracias por el espacio y por la difusión. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pasen tantas cosas! ¡Qué bueno que pasen cosas! Yo me acuerdo, cuando era chico, eh, quería hacer algo, ¿no? Sí. Tenía 12 años Y vivías en Santa Rosa Vivía en Santa Rosa sí. Y fui a ver uh, si conseguía algún taller Plomería había Y me anoté <risa> eh, 12 años tenía, era lo único que había Bueno, algo voy a hacer como se Algo me ocurría útil. Claro, algo útil que El INT no en el año 2005-2004 ha hecho unos proyectos y yo fui a dar clases de teatro, ¿De teatro? a Santa Rosa dos años seguidos, gratuitas. Bien. qué bueno. Pero no eran en la biblioteca, pero como iba a Santa Rosa a dar clases a la escuela, sí. después hicimos función en la biblioteca, sí. muchas veces. Qué bueno, Y aquí tenemos también una invitación para este viernes que nos hace la gente de la biblioteca. Invitación más, este viernes. ...a las 20 horas... ...en la Biblio Popular... ...la Finur de Santa Rosa... ...los chicos de identidad comunitaria... ...van a estar proyectando... ...relatos por la memoria... ...en el Valle del Conlara... ...se trata de unas entrevistas que hicieron... ...a familiares de... ...de desaparecidos... ...de la última dictadura cívico-militar... ...eh... ...y bueno, nos parece... ...una actividad... ...muy importante... ...y necesaria en este mes de la memoria, en estos tiempos tan terribles y negacionistas, así que los esperamos. Buenísimo, así entonces estaremos también con la actividad que proponen desde Identidad Comunitaria con estas entrevistas. No, me gustaría aclarar que la Biblioteca La Finur es la biblioteca más antigua de la zona, es la primer biblioteca popular del territorio. Sabemos que Santa Rosa fue como el primer pueblo que estaba que tenía vida acá por la zona y por el ferrocarril y también el ferrocarril. tenía que ver como que era el punto donde llegaban y de ahí venían a Merlo, pero por eso era Merlo, primero claro. Santa. Y hace un par de años se sumaron a esta a este resurgimiento de las bibliotecas populares de todos los pueblos. Y bueno, se salió a la luz que era la biblioteca, quería encontrar el dato específico de cuántos años tiene, Ahí lo vamos a pero era la biblioteca más antigua del territorio. Ahí lo vamos a chequear, mirá, y desbloqueaste te... un recuerdo cuando dijiste lo del tren, porque yo, eh, va a ser ahora se va a cumplir el mes que viene, 35 años que vivo en esta hermosa localidad, y eh, llegué a Merlo en tren. Ah, ¿sí? Yo llegué a Merlo en tren, en un viaje que creo que duró 18 12, horas 18, hermoso, sí. hermoso, ya no sabíamos qué hacer sí. Pero imagínate, sí, eh, la primera vez que vine, vine de vacaciones Y después ya me vine a vivir Bueno, como suele suele suceder a la mayoría de la gente, ¿no? Primero viene de vacaciones y después se queda a vivir eh, Así que mirá, eh, sí, Santa Rosa era el punto en sí, ese sí, momento sí. Todo, Todas las localidades del ferrocarril, ¿no? Sí. dicen Dicen que hay un... Una, yo me enteré así Que una vez unos gitanos Fueron a Santa Rosa Y en Santa Rosa los echaron Los quisieron echar, no sé qué Y el gitano les hizo una maldición, una maldición Y les dijo Ustedes se van a morir, no sé qué, no ay, sé cuánto ay, ay. Y va a crecer otro pueblo, y ahí fue que Merlo empezó a crecer y Santa Rosa empezó a morir. No, eso es, una, me, ¿Eso es una teoría, eh, pero que se, se, se cuenta hace mucho, sí. pero la verdad es que Menem lo hizo, chiquis. Sí. Bueno. Él privatizó los, los ferrocarriles y, y así como murió Santa Rosa o okay, que fue quedando eh, un montón de ciudades y pueblos donde pasaba el ferrocarril, les pasó lo mismo. Y no fue por gitanos. Eh, fueron por las malas gestiones de estos políticos que Tendemos a elegir democráticamente. Claro, sí. Y saltando de tema con lo que dijo Nicolás, eh, el mismo documental de Identia, que fue el que se proyectó sí. en la vigilia, se va a estar proyectando en la Biblia de los Molles. Ah, bien. Eh sábado y domingo, domingo y sábado pueden chequear en redes de ambas bibliotecas para confirmar la data. Bien. Queremos tener a Nicolás algún día que venga. Sí, con, claro. al, yo lo no puedo estudio, felicitar ¿no a Nicolás, sí, por supuesto. El audio de él estuvo excelente, sí. claro, parecía que estuviera acá. Sí. Sí, bueno. eh, aparte es muy muy muy lindo hablar con él es muy ameno y está bueno que venga al programa también bueno sí por supuesto la vamos a tener nos vamos a tener en, próximamente y vamos a tener también gente de santa Rosa que está haciendo cosas eh, está como decimos siempre estas cápsulas de arte se van eh, abriendo el blister no la dosis esta información que necesitamos tener todos los viernes acerca de lo que está pasando en eh, música teatro danza también en San Luis porque mañana va a pasar algo en San Luis donde ¿Mana? la gente de Elementar Elementales, Elementales, Elementales Ceres Ceres. es un grupo de danza que ganó, salió segundo en la Fiesta Provincial de Teatro, la última Fiesta Provincial de Teatro que se hizo eh, que se hizo en Merlo, en San San Luis y en Villa Mercedes, como tres sedes, y fue la primera vez que el grupo que un grupo de danza gana una Fiesta Provincial. Ellos ganaron, salieron segundos, segundos. Y mañana van a estar en Puente Blanco, que es un... El Centro Cultural. Centro Cultural en San Luis Capital. Uh -huh. eh, la obra se llama... El, eh, ¿Cómo se llama la obra? Impulso. Impulso. Impulso. Es una obra que tiene unos audiovisuales en vivo, con unos... Una proyecciones es con el retroproyector, donde el artista visual compone... En vivo Con respecto a la música Y con respecto a las imágenes La directora es Mayra Bolinaga, Bolinaga Otero. Otero Y junto con su compañero Facundo Él hace la música De esta obra hermosa y En escena están Ludmila Montivero Y Jimena Es una chica de San Luis, que Luis Capital Que viene de San Luis Capital no, no las, En este caso no va Capital. a venir va a estar Pero bueno, ella toda la semana Se viene a ensayar A Merlo ponerla para tener la obra a tiro qué lindo y también eh, mayra Claro, Mayra en escena también. También en escena, no solo dirige. Bueno, entonces todo eso va a suceder mañana en San Luis, para en aquel Luis. que esté allí, a cerquita, tenga ganas de irse, de hacer una escapadita a ver esta propuesta en el Centro Cultural eh, Puente Blanco. Porque tal vez nos escuchen de San Luis también. Pero por supuesto. Bueno, por supuesto. Estamos en identidad claro, comunitaria. Claro, la por... gente de La Bulla, por ejemplo. Claro. Que... ¿Dónde? ¡Qué lindo! Tenemos que ir a San Luis un día, ¿no? Y transmitir desde allá Bueno ¡Hagamos móviles! Ah, quería hacer todo Bueno, lo vamos viendo, ¿dale? <ríe> Dale <ríe> Vamos a la música Y ya volvemos para el último bloque de esta cápsula de arte del día Viernes 10 de abril, aquí desde la Villa de Merlo Para todo el mundo is on kitchens, brown cappuccinos, warm wool emittance, brown paper packages, tied off to strength. These are a few of my favorite things. Cream collar ponies and crisp apples to those, doorbells, sleigh bells, schnitzel with de todo tipo de arte Seguimos en esta mañana de Cápsulas de Arte aquí ya en el último bloque transitando el final casi del programa llegan más mensajes por ejemplo de, para participar por la sorteo de las entradas estamos hablando, ¿no? Sí, por ejemplo que han mandado ¿a qué es número de celular? Sí, Al 266-400-3011. Sí. Por ejemplo, de Diego, DNI598, que también nos da otra sede del donde se va a desarrollar el Festival de Jazz. Todas sedes. Nadie nos da grupos. Nadie se quiere arriesgar. Eh, que a propósito de eso, escuchábamos música Belu relacionada con el festival, ¿verdad? Seguimos dándole vueltas al festival nosotros Sí, esa fue Pri Viana, que va a estar la semana que viene. Viene desde Brasil, con una canción, un clásico, un estándar de jazz, eh, My Favorite Things. Pero la semana que viene la podemos escuchar cantando bosa y jazz. Eh. Que nos digan dónde, que nos digan dónde, ah. a ver si podemos sortear ahí otra entrada. Sabrina también participó, eh, DNI terminó en 023, también contestando a la consigna. Y la semana que viene seguramente podrá estar esa brasilera porque no, yo, no diga, quiero que, no yo quiero que ver al traductor acá, no definitivamente nada, nada, seguramente nada. Ya veremos quién, quién nos va a acompañar la semana que viene. En esta oportunidad tenemos gente que nos está acompañando. En el último bloque que siempre es música Y reportajes Así es Y en esta oportunidad Porque mañana Llega una propuesta De teatro impro A el Espacio Cultural Amigos de Merlo Se trata de La propuesta Sueños Que lleva adelante ¿Quién? Yo. <risa> yo eso, también, eso yo venía, también estoy. Para, para. Yo también estoy. Llevo presentar otra cosa y ella venía a hacerse autobombo acá. Obvio. Me hacen venir, no sé para qué, si está Laura acá. Escuchame una que cosa. Cante. Acá, ¿a quién tenemos de invitado? A Esteban éter y a Juan Aires en guitarra. Muy bien. Y Esteban porque es él el, el responsable, uno de los responsables, el más responsable. Qué palabra fuerte, che, para la mañana. Pero casi mediodía ya te visto. Es verdad. Sí, estoy a cargo. Todavía vas a decir. No Bien. sé si soy el más responsable, pero... No es el más. más responsable, él es el director de la obra. Gracias, gracias, gracias, la obra, gracias por la hay traducción. Hay gente que es mucho más responsable. Sol Naldoni es una de ellas, que es la productora, que es como... O sea que en este, en este equipazo de multiorquesta, de alfilo multiorquesta, se va a llevar adelante mañana la obra de Sueños... Hay un director, hay una productora y hay un elencazo. Exacto. Hay un elencazo de mucha gente. Y aquellos que nunca tuvieron la posibilidad de ver una propuesta de Al Filo Multiorquesta, que ya viene desarrollándose hace un tiempo en nuestra localidad, ¿con qué se pueden encontrar mañana? Bien, se pueden encontrar con un espectáculo que improvisa sueños en el momento. Mm -hmm. La gente llega y escribe, nos comparte algún sueño que hayan tenido dormidos, porque a veces se confunde la cuestión, ¿viste? Como un sueño como si fuese un deseo. Ah. Pero en realidad no, no es el sueño de tu búsqueda en la vida, sino el sueño que tenés cuando dormís uh -huh. o que hayas podido tener cuando no. o que tuviste cuando eras chiquito, por ejemplo. Claro. El gente que comparte sueños de su infancia. Pesadillas o también, pesadillas. pesadillas. Entonces, nosotros representamos generalmente, aproximadamente, depende del tiempo, siete sueños uh -huh. que los vamos creando en ese momento. Claro, porque se trata justamente de eso, de la improvisación. Improvisación. Eh, ¿Alguna vez les pasó que hubo un eh, sueño reiterado en varias propuestas? Sí. Sí, de hecho cuando arrancamos a ensayar Teníamos, porque esta obra es una obra Que la hizo por primera vez Mauro Testi, que es un amigo Que nos compartió la obra Y entonces nos dio un talonario de sueños Que él usaba hace 10 años atrás De la gente, ¿no? Sueños que la gente había compartido Y yo como que estudiaba a raíz de esos de esos sueños, claro. y encontraba varios repetidos, hasta he encontrado varios con la misma letra. Wow. Lo cual que hay gente que vuelve a ir a ver la obra para poner su sueño, y para que para intentar que salga su, su sueño, ¿no? Eh, con Barbie también ha pasado. Sí, sí. ¿Qué ha pasado con Barbie? Que, que siempre va y pone to, to, dos o tres sueños cada vez que va. Porque uno puede escribir un sueño y ya está. ¿eh? Entra claro. a, la, a ver la función. Pero bueno, ella escribe tres sueños y le han pasado que ha salido muchos sueños de ella. Sí. Mirá, tiene mucha energía esos sueños para que salgan. Le mandamos un beso a Barbie. Están hablando de Barbie, del Espacio Cultural Amigos de Merlot. Que sí, cumpleaños antes de ayer. ¡Feliz cumpleaños, sí. Barbie! Sí, cumple. Y yo la vi. Sí, ayer, ayer. Ayer, tarde, ayer, ayer. Ayer, no antes de ayer. Bueno, no importa eso. Manténle. Barbie, te quiero. Todavía está guay. vigente. ¿Le el, puedo decir el, acá en el radio? Sí. Barbie, Me perdonás por todas las cosas malas que te dicen en el teatro no no te perdono ah, por favor falfic. Un descate de jodería hacia la entrevista. Bueno. Viste, así empieza esto, porque de eso se trata. Sí. ¿Y quiénes más están en escena? ¿Cómo está compuesto el, el elenco? A ver, cuéntanos. Eh, eh, vamos, Laurita. No, no, no, vos, vos. No, el usted... elenco está compuesto por Juan Aires, sí, a Poranita Miori, que es la otra música que no puede venir, está trabajando, está Laurita, está um, la Chini, que es Flor Saldivar, que acaba de ser mamá, así que justo ahora no no va a estar. Le mandamos un saludón. Eh, está Irene Derece, está um, lucho, mucho que no tricletas, de tricletas y de los niños. Eh, qué más? Ayúdame. Yo Coco que ya es en tercer año, eh, Jessica Gilardini, Solnaldoni, Solnaldoni que es la gestora. Nico. Nico Domínguez. Domínguez. Y ya nadie, tenemos al Pela, eh Gabi Son un montón. Somos un montón. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Eh, o sea, ¿quién decide cuál es ese sueño que se va a llevar adelante? Eso, eh, ahí entras vos como director o vas guiando esa parte. Vamos de vuelta a la obra. La gente va llegando y va entrando eh, metafóricamente como por distintos trayectos para introducirse en un sueño uh -huh. ¿no? como en la antesala ya la recibe ciertos espectros uh -huh. oníricos y les hacen escribir, después pasan por una especie de túnel. de túnel que es como el ingreso al subconsciente si se quiere hasta que logramos entrar la obra pasa arriba del escenario no es abajo, la gente no se sientan los palcos y en su momento un poco la idea se lo cuento a todos de paso Eh, cuando entran al escenario La gente se sube Es como si nos estuviésemos metiendo en la cabeza de alguien Entonces en el momento en que representamos un sueño Estamos en el sueño de esa persona En su cabeza, digamos A mí se me viene intensamente Cuando eh, pienso en esto, ¿no? Como... Claro, en la película Eh la visualizas así. Claro, sí. y él saca saca de una cajita el sueño uh -huh. y es un sueño random, el que toca toca. El que toca toca, tal cual, exactamente. Y ahí hay que hay que pelar, digamos, ¿no? Eh actuación, voz, eh todo. El que toca, el cuerpo toca y eh, carne, el aire cuenta un poquito Que a veces, elijo un poquito. También. Por ejemplo, si el sueño es muy repetido, ya salí. Claro si sí, muchas veces tuvieron que hacer ya como también si no, se a si no se entiende la letra, si, no se entiende la letra. Ah. si es muy largo claro o ya salió capaz que en el sueño anterior porque hay veces que sale, por ejemplo se me caen los dientes, es un sueño recorrente. reiterativo, o reiterativo. que te caes de la cama esas o, cosas. Que a que o que vuelo qué yeah. hago... que corro desnudo por un pasillo si <risa> sí, es verdad ahí está. Ahí eh, si, si encontrás ese mañana bueno, fíjate <risa> ¿Y, y qué pasa con la música en este caso ¿Qué pasa con la música, viejo? Es el eterno... No, mentira. Eh, la música está todo el tiempo constante. De hecho hay como una interacción. El director es una especie de ente que maneja los sueños y que elige los sueños. los eh, El elenco es una, la energía que compone los sueños y los músicos son como un puente uh -huh. entre ambos mundos. digo Son los únicos que pueden interactuar tanto con el director como con, con estos seres claro. onínicos. Y bueno, entonces lo podemos invitar a, a Juan a, que, a escucharlo, a él. Obvio, por favor, no? porque si no se hacen las 12, iba a decir para qué me trajo. ¡Claro! Sí, a ver, ya son 12 menos 10. ¡Ey! Eh. Eh, yo quiero que improvises, porque acá... Ahí, ¿cómo hacemos, Juan? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Juan. Hola, ¿qué tal? Mi Juan. ¿Se escucha Juan de Ayano? Me parece que sí, si se escucha Juan de Ayano. Los músicos... ¿Me acompaña? Mientras tiro data. Los músicos van jugando con nosotros constantemente. Y en este... entonces empezamos a leer y según la visión que yo tenga de ese sueño ya le ponemos un texto, vamos pasando señas el director está componiendo en vivo con señas que estoy haciendo mal chicas? Entonces es una dirección no solo eh, oral, sino también es mucho de las de esto del lenguaje de señas que vos decís, ¿no? No es no solo oral, nunca es oral. Nunca es, es oral. Es por señas. Es solo señas. Exacto. Bien. La técnica se llama sound painting, uh -huh. es la técnica de... Pintar sonidos si se quiere Pero fusiona la música, el teatro, la danza La poesía Y el director dirige en vivo Como cual director de orquesta Con señas Y por ejemplo si querés cambiar el clima de esa música ¿Cómo hacés? ¿Le decís? No, le digo, la, la gente no me ¿Cómo me lo mirás y le decís? No sé, ah, ya, me están eh, por ejemplo sí. Terror sí, O sí. Eh, drama o Le digo vos prepara terror Y con esto le digo... Ahora... Ah, Pero él no dice esto... Dice, no, no, no... Claro, no lo verbaliza... Sí... Y estamos enterrados... Y le digo... Preparate... Para... Drama... Bien... Y le digo... Enter... Y entro a Y ahí arriba empiezan a suceder los sueños... Como por ejemplo... Acá tenemos dos improvisadores que me van a acompañar en el camino... Hubiese estado bueno escribir un sueño eh, de Belu, por ejemplo, y cumplírselo en este momento. Ah, mirá. ¿no? Bueno. Para... El de correr desnuda por el pasillo. Ahí está, el de cor correr desnuda por el pasillo. Correr desnuda por un pasillo es el sueño que va a pasar hoy. ¿Vamos, Juan? ¿Jugamos un ratito para toda la gente que está en su casa? Esto es un painting de a dos. No sabemos lo que va a pasar. digo, Juan, te voy a hacer las señas por allá. Juan, prepará. Lauri jugás conmigo. Vos prepara descripción de personaje. Estoy bucheando todo ya. Sí, en tercera persona. Juan, ahora. Bien. Lauri, ahora. Belén, negro, 45 oh. años. 45. Dos hijos. Dos hijos. Trabaja en múltiples lugares. Pero de noche, de noche, sueña, sueña con cosas de lo, de lo más alocadas. Un día común en la vida de Belu... Pero andas en la tarea, querida Vos no le colgaste la ropa Lava los platos, lo único que te pido Por favor Mi vida es una tortura Ser madre de las 24 horas Realmente me está colapsando el cerebro Voy a salir de este hogar Voy a salir En ese momento, Ben lo abrió la puerta Y en vez de salir a la naturaleza Encontró un pasillo Largo Largo Largo, largo, largo. La desesperación de Velu empezó a hacerla correr. ¡Oh, quiero salir de esta vida torturante! Torturante. torturante. Quiero salir Esta vida torturante En el medio de las pasillas Empezaron a aparecer ventanas Y de todas las ventanas Gente que la miraba por todos lados Belú no paraba de transpirar Se sacaba la ropa De tanto calor que tenía Y empezó a desnudarse sin querer Y no se daba cuenta que la gente horrorizada La miraba desde los costados de las ventanas Y ella corría, corría, corría De mucho calor Cuando se dio cuenta que estaba desnuda Gritó ¡Aaaaaah! en el inconsciente nos preguntamos ¿Realmente Belu se desnudó a propósito? ¿Porque la gente lo estaba mirando por la ventana? ¿O quizás era un temor De ella, de mostrarse ante tanta muchedumbre. Porque según la Universidad de Oxford, las madres 24-7 tienen muchas cosas que dejan a su lado, que dejan de lado. Cosas inconscientes que no quieren, por ser madres 24-7, llevarlas a cabo. Y en el inconsciente... En los sueños se les traslucen esas cosas que dejan atrás, como mostrarse desnuda ante el público. Seis de cada nueve personas sufren del temor de correr desnudos en un pasillo. Bueno, así por ahí. poner impresionante esto es un adelanto nomás de lo que puede suceder mañana a la noche en el espacio cultural Amigos de Merlo a las 21 horas mañana a la noche pero si compran las entradas anticipadas anticipadas ¿Sí? son dos por diez mil pesos es una ganga mil accesible pesos. o sea ¿no? dos alfajores te está comprando súper somos accesible. la obra más barata de todos de de Merlo Luis, buenísimo eso entonces hoy pueden aprovechar comprar las entradas anticipadas dos por 10z.000 como decía Laura recién y si no mañana cuando llegan en puerta pueden... entre siete mil y 15 mil te doy el teléfono para que para ya pidan la ya. entrada sí, anticipada favor, claro. que es 11 50 60 58 80 nos podemos repetir 11, 50, 60, 58, 80. Para aquellos y aquellas que tengan ganas mañana entonces a las 21 horas de acercarse al espacio cultural Amigos de Merlo allí en BCR 540 para Yo ver quiero... esta obra Sueños de Teatro Impro con la producción de Alfilo Multiorquesta. Yo quiero decir que esta obra obtuvo un subsidio que se daban solo dos subsidios en toda la región Nuevo Cuyo sí un subsidio de coproducciones con una sala y al Filo Multiorquestas ganó ese subsidio con la Sala Amigues de Merlo. El subsidio fue otorgado por el Instituto Nacional del Teatro y fue Gracias. el último subsidio que Gracias. el Instituto otorgó. Volverás Queremos agradecer de paso a Romina Que nos hizo las máscaras A Daro que nos hizo el vestuario A Facu que es nuestro iluminador Y a toda esa gente que me olvido El gordo ilustrador que siempre muchas veces está dibujando en vivo en cada obra Y a todos los que me estoy olvidando Qué bueno tener todo ese equipazo para que trabaje con ustedes, ¿no? Construyendo este proyecto colectivo Sueños, en este caso, eh, presentándose. Eh, sí, el vestuario es, es para destacar también, eso hay que decirlo, siempre es un punto, ¿no? Muy importante en una producción, así sea una superproducción o una producción independiente, como es en este caso autogestiva, que también eh, aporta todo, porque como siempre decimos, no es solo la arriba de la escena, es el detrás de escena y un montón. Un montón. ¿No? Y un montón todos los productores los vestuaristas, los sonidistas los iluminadores todos aquellos que forman parte de un espectáculo chicos nosotros algo para agregar sino sí, que la gente aproveche digo esto de jodemos con esto de que lo más barato pero porque nuestra intención es que la gente lo pueda ver es una experiencia muy distinta a las que se suelen ver en cualquier teatro no solo por estar arriba sino porque cada noche es diferente todos los sueños son distintos cada representación es diferente entonces optamos por esta forma porque creemos que es una forma de poder incluir que nadie se queda afuera por no tener plata, aparte sabemos que a mí de Merlo regala entradas que ya lo deben haber contado. Exactamente. Bueno, nosotros los despedimos porque estamos llegando ya al finalísimo del programa. Gracias, Esteban. Qué rápido, che, qué rápido. La próxima vengo a las diez y media. Y te quedas un rato Me más. Quedo. Gracias, Esteban. Gracias, Juan, por haberte acercado. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces en el teatro, allí en Amigos de Merlo, serra 540. Vamos a decir el nombre de los ganadores, así ya después pueden pasar a retirar las entradas. Va a decirlo vos, eh, a ver, después del sorteo que hiciste. Sofía y Sabrina. Sofía y Sabrina fueron entonces las afortunadas que se llevan las entradas de eh, para el Festival de Jazz. El próximo viernes vamos a tener dos entradas más para sortear, así que aprovechen, ah, participen. Eh, sepan que tienen la posibilidad De eh, acceder a estas entradas y, y Laurita Gracias por haber estado esta mañana El viernes que viene también voy a estar ah, Gracias Laura Vega por estar Gracias Alejandro Godoy por estar en Cápsulas de gracias, Arte Gracias Celeste Spinelli, gracias Belén Gilar Gracias eh, a Nadia Rojas En la producción a Romina Zambelli y, y a, a Dulce, Dulce Ávila. Ávila Bueno, muchas gracias Y nos escuchamos la semana que viene Con Dale. más Cápsulas de Arte Adiós, buen fin de... Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas, Cápsulas Identidad comunitaria. FM 103.3 Unite a la comunidad Identidad. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identidad Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com ¿WhatsApp de contacto? 2664 00 30 11. Identidad Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identidad Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Si el dengue denguea en el balde del baño desbaldea desbaldea lo que el dengue hace daño. <risas> Dale rebal. <risas>